Ni una menos que se va a hacer esta tarde, escuchábamos a Claudia Lupardo y vamos a seguir escuchando voces sobre este tema, también escuchamos a Liliana Robledo y ahora vamos a consultar a Roxana Rechimón, a quien le decimos buen día. ¿Cómo te va, Hola, Rosana? buen día, ¿cómo les va? Bien, eh, te consultamos porque desde Mujeres Autoconvocadas y en conjunto con Todas Somos Andrea han distribuido posiblemente el comunicado más preciso de esta convocatoria, ni una menos, y además aludiendo a la situación nacional, provincial y municipal. Y queríamos que nos digas vos por qué hay que marchar hoy a las cinco y media de la tarde con concentración en la Plaza San Martín. Bueno, eh, efectivamente nosotros hemos elaborado un comunicado que esto fue también este, acordado con los distintos movimientos sociales, eh, estuvimos en reuniones con Claudia Lupardo, participamos de un espacio de la radio La Tosca con, con este, las compañeras de Malajunta y Patria Grande para unificar este, esta, esta nueva marcha que se hace en reclamo de Ni una menos, vivas nos queremos. Eh, que vamos a realizar hoy a partir de las 17.30 horas con concentración en la Plaza San Martín y marcha hacia Casa de Gobierno. Eh, lamentablemente eh, vuelve otra vez, este, nos convoca otra vez un 3 de junio eh, por el aumento de femicidios que hemos sufrido en el país y, y, este, y que bueno, que esto ha dado data a la Casa del Encuentro ...de esta terrible situación que estamos padeciendo las mujeres en nuestro país... ...y obviamente también a causa de eso tenemos eh, niños y niñas... ...que quedan huérfanos o en manos de eh, sus propios eh, familiares... ...que, que son eh, paternos y que son este, víctimas colaterales de esta terrible situación... ...así que no tenemos que salir a marchar porque nos han aumentado el presupuesto... Este, sino todo lo contrario, eh, porque salimos a reclamar que no hay políticas claras, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal en nuestra provincia. Eh, no, no contamos todavía con el protocolo este, para erradicar la violencia en nuestra provincia, no se ha declarado la emergencia nacional, y por ende este, volvemos a tener otra vez esos... 55 centavos, de 55 a 80 centavos de presupuesto por víctima eh, para, para acompañar a las víctimas de violencia. O sea, siguen violentándonos, siguen este, sin reconocer eh, que la violencia es un, es un problema de los derechos humanos y, y que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial este, no lo tienen en su agenda, amén de que en sus plataformas políticas, eh, han llenado este, sus discursos eh, refiriéndose a este tema. Bien. Eh, Rosana, el, la marcha del año pasado fue, no sé si un antes y un después, pero sí que demostró por lo menos una concientización extendida, muy masiva. ¿Qué sí, crees que, ¿qué crees que, eh, ¿Cuál es la diferencia entre la marcha de este año eh, en sus objetivos y en su alcance respecto de la del año anterior, si es que la tienen? Sí, en realidad nosotros lo que esperamos no solamente es eh, marchar y crear conciencia en las marchas, sino también que eh, distintos sectores militamos esta, esta conciencia en la sociedad y que no solamente se plantea desde lo político, desde los sindicatos, o desde los eh, movimientos sociales, sino también que tiene que ver que eh, cada una o cada uno de los ciudadanos eh, tienen que tomar conciencia de que esto es un problema de todos. Eh, el tema de, eh, de la violencia de género no solamente se da en el ámbito familiar, se da también en las escuelas, se da en los lugares de trabajo. Eh, el machismo está en todos lados y se acrecienta cada vez más. Eh, obviamente que también hacemos la lectura de que eh, esto sale de las agendas y de la decisión política porque cada vez somos más y cada vez estamos más organizadas y cada vez somos más las, recla las que reclamamos y los que reclaman también porque hay muchos compañeros que, que apoyan y acompañan eh, porque tienen hijas, porque tienen hermanas, porque tienen madre o porque simplemente han tomado conciencia de que justamente esto es un, un reclamo de todos. Nosotros lo que esperamos específicamente del gobierno provincial, además del nacional, que es una lucha mucho mayor, este, es que estemos en la agenda con un presupuesto y que la violencia de género se radique en nuestra provincia. Eso es lo fundamental. Y que haya políticas claras para esto, que los, las direcciones que tienen que tratar esta problemática, lo hagan desde, no solamente desde los libros, sino desde el sentido común y la práctica, porque nos han demostrado durante todo este tiempo que este, hayan pasado los gobiernos de distintos tintes políticos, eh, la decisión por eh, erradicar la violencia eh, hacia las mujeres eh, ha sido exactamente la misma, vacía. Perfecto, Rosana. Está hecha la, entonces la convocatoria hoy cinco y media de la tarde en la Plaza San Martín en el caso de Santa Rosa. Y si querés agregar algo más sobre este tema, sobre algún otro vinculado, te escuchamos. Sí, en realidad lo que, lo que planteaba era que justamente esto también nos convoca a, a una nueva marcha también este, fortalecida desde los dos casos que tuvimos, mm. eh, de los dos fallos que hemos tenido de Patricia Esclavuno y Angelina y Esto demuestra de que estando organizados y, y en la lucha, eh, la justicia empieza a, a mirar un poco mejor los expedientes y a darle expedición a las causas como corresponden. Es verdad, eh, son no nos... dos, dos este, fallos, no sé si decir paradigmáticos, pero... Sí. en los que el Poder Judicial ha estado casi a la altura de las de la circunstancias, podríamos llegar a decir, y que sí, posiblemente sí. sin la mediatización y sin el planteo de las organizaciones, capaz que era más fácil mirar para otro lado. No se ha dado esta vez. Sí, sí tal cual. Eh, nosotros Esto surgió a partir de lo que fue este, la condena a Purreta, eh, que no se logró por el, por el encuadre de femicidio, porque todavía no teníamos la ley, lamentablemente, y bueno, eh, este, este personaje sigue teniendo, gozando de, de todas las virtudes que, que goza cualquier otro preso común y esto es lo que, eh, estos dos casos emblemáticos que tuvimos en, este, en estos últimos días son lo que demuestra la diferencia de ser enjuiciado por la ley 26485 que la ley de, de violencia y este, por la ley común de, de casos de, claro, sí, de asesinatos sí. o, o denuncias este, por violencia. Entonces, este, lo principal y lo que nos fortalece, y es lo que esperamos que esta sea muchísimo mayor a la que fue la marcha pasada, es justamente esto, es volver un poco de luz a toda esta oscuridad que tenemos en la justicia y en el gobierno provincial y nacional, Y, este, y que nos sigamos fortaleciendo y no permitamos eh, que esto siga sucediendo y que las causas queden archivadas en la justicia. Gracias de vuelta, Rosana. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Rosana Rechimón es una de las militantes eh, referentes del de espacio Mujeres Autoconvocadas, que es uno de los sectores que movilizan hoy para esta marcha Ni Una Menos. La información no es una mercancía.